En la evaluación que realizamos, todo ese tramo, esas horas de, de la jornada, eh, yo lo que les decía a los amigos es, sepamos que alguien lo va a difundir, porque Gasparini no va a cejar en su intento de eh, difundirlo, sobre todo por la convicción absoluta que manifiesta acerca de la veracidad del contenido. Dicho y hecho, lo tomó Perfil. En este caso, yo no voy a cargar sobre Perfil a quien criticamos, este reiteradamente con razones muy fundamentadas, pero en este caso se lo envía a alguien que perteneció a la misma organización, eh, periodista reconocido, eh, porque no lo va a tomar y además no tiene ningún compromiso perfil con el campo nacional popular. Así que no voy a decir qué barbaridad que Perfil haya publicado eso. Pero sí me permito señalar que, a mi entender, ha sido un error muy apreciable de Juan Gasparini Eh, la difusión del material. Y con esto también señalo que aquellos miembros de la señal de modo directo o indirecto resolvieran difundir lo que lo han hecho algunos de ellos, como ustedes han leído en las redes, gente que colabora con nosotros que sale al aire, que tiene todo el derecho de hacerlo eh, no lo han hecho de mala intención ¿eh? pero sí eh, se han equivocado a mi entender, se han equivocado al difundir el material de Juan Gasparín. La figura de Juan Gasparini es controversial, esto lo señalan aquellas personas que han estado exiliadas, lo cual no significa que en el desagregado de los cuestionamientos y la narración no existan verdades acerca de errores, equivocaciones de ese sector del peronismo revolucionario que se dio en denominar montoneros. Y creo que ahí el debate es interesante. ...y levantamos la cortina para retomarlo un instante con un subrayado. Varias de las interpretaciones acerca de los errores cometidos... ...básicamente entre el periodo 74 75... ...que de algún modo son clave, es un tramo determinante, un puente... ...entre una era y otra en la República Argentina y también en el campo nacional... ...son acertados, yo creo que ahí eh, también ha surgido, así como nosotros... ...ostensiblemente defendemos aquellas personas que han desarrollado una militancia... ...y sobre todo eh, aquellas personas que han sido detenidas este, y atormentadas... ...por desarrollar esa militancia... También señalamos que hay una especie de admisión al libro cerrado de la experiencia montonera en toda una zona de la, de la militancia nacional que seguramente eh, perjudica el análisis porque hay un elemento que se viene señalando y que ahora está en las redes y que es cierto que lo marcó Rodolfo Walsh en los papeles, papeles que no han sido debidamente leídos y nadie puede decir que Rodolfo Walsh dejara de lado ni... Eh, los contenidos ni los ideales, que los llevaron a posicionarse de determinada manera, es que eh, Montoneros creyó que el montonerismo podía relevar, aunque más no fuera parcialmente, al peronismo. Ese error significativo, que además lo emparenta con la incomprensión de aquellos que cada tanto dan por muerto al peronismo, lo llevó a un proceso de aislamiento, una suerte de embudo, que no pudo retrotraer porque los acontecimientos se desarrollaron de manera precipitada. Entonces hay cuestionamientos que vienen de afuera, por supuesto de la JP Lealtad, de otras organizaciones revolucionarias, y vienen de adentro, como el caso de Rodolfo Walsh y los sectores más vinculados a la lucha obrera, que merecen ser tomados en cuenta. Porque de otro modo no se comprende por qué se puede, por un lado, reivindicar una militancia, pero al mismo tiempo plantear una evaluación. Y para mi preocupación, lo que he observado, justamente hablábamos recién con Rubier, las redes, lo que he observado en los mensajes, lo que nos hacen llegar es, por un lado, un descarte absoluto de la experiencia, una condena de la experiencia rajatabla, y por otro, una reivindicación al libro cerrado. ¿no? Y yo creo que, en realidad, si vamos a vindicar, vamos a comprender y a realzar a toda una generación y a amplios sectores de la misma que optaron por un camino determinado, cabe hacerlo eh, tomando en cuenta la pasión, tomando en cuenta la entrega, tomando en cuenta la lucha, pero también con una lectura crítica que permita evaluar la importancia de no sesgar las banderas, de no exclusivizarlas, de no aislarse del movimiento nacional y de no perder de vista cuál es la identidad histórica del pueblo argentino. Creo que entre ambos aspectos vamos a encontrar algo menos enojoso que lo que he observado en las últimas horas, donde tantos compañeros se han comunicado buscando la admisión plena de la experiencia o el rechazo contundente de la misma, como si esas dos caras de la moneda no representaran algo parecido, que es la idealización del ayer, para bien o para mal. Leyenda rosa, leyenda negra. En realidad lo que ocurrió es una experiencia del pueblo argentino que resultó fallida, pero al mismo tiempo hay banderas trascendentes que movilizaron a toda una generación que mantiene en vigencia.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 de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates Y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacer el de bien. Ya no sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe y felerita Aprovecho de la ocasión Comparando a uno lo que vale dos Y haciendo abuso de autoridad Se llevan hasta la integridad Para para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para todos ser nuestro destino Saluda a usted un servidor 1857 y ya que estamos eh, en temática eh, se ha cumplido un nuevo aniversario de la muy reciente muerte de Bernardo Alberto Hijo Mi amigo Bernardo Alberto Hijo, uno de los grandes de la militancia nacional popular, uno de los mejores tipos que he conocido. Quiero mandarle un fuerte abrazo ¿eh? a, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y el recuerdo, por supuesto, persistente del mayor, del elecán del general Juan Domingo Perón, del delegado personal de Juan Perón, Bernardo Alberto padre. ¿Ah? Y un abrazo para todos aquellos que lo acompañaron en su militancia, que tuvo mucho, mucho que ver con la CGT de los argentinos. Un fuerte abrazo, Héctor Amichetti, que estás escuchando. Ángel Adriana Miloco, Juan Francisco, Patricia Leana Fernández, Denina Ruschi, Cecilia López, Walter Rabioso, Piamontesa Gruñona. Gente que, además de saludarnos a nosotros, recuerda esta historia, recuerda este pasado que atravesando nuestro presente Alberto Ortiz que nos dice muy bien la línea editorial y más específicamente para un programa de radio, porque es eso lo que tienen al aire en este horario, gracias Alberto por el interlineado estamos en La Señal les habla Gabriel Fernández ¿no? está Omar Zanarini en la producción de Buen Guzmerotti en los controles esta es la 89.3 www.radiografica.org.ar Esto no ha terminado, los debates siguen y la información persiste en nuestro espacio. Vamos a ir una tanda y después de la misma nos reencontramos con situaciones que suceden aquí, allá y en distintas partes. FM 89.3 Radiográfica Radiográfica